El Círculo Secreto La Llorona, un mito, una realidad, un enigma Del que todo el mundo habla Una figura del más allá Que ahora ha llegado al cine Y que el cine nos presenta así ¿puedo hacerle una pregunta, padre? ¿sabe algo de la llorona? la mujer que llora es una leyenda para algunos no salgas del coche, ¿entendido? y no despiertes a tu hermana Dios mío ¡Ah! ¡Ah, ¡mis hijos! Ha sido por tu culpa! ¡he intentado detenerla! ¿detenerla? ¿a quién? a la llorona La Llorona esta noche protagonista en el Círculo Secreto. Esta noche La Llorona con Manuel Carrayal. Y aquí el sacerdote explica lo que es La Llorona. Eh, Manuel. La llorona es algo más eh, eh, que un símbolo, un mito, algo de la cultura popular, eh, porque hay mucha gente que relata haber tenido encuentros eh, con ella, con esta señora, del más allá he dicho, pero bueno, sí, sí, sí, claro, claro. Hay muchísima gente, es sorprendente, la verdad, que algo que se considera un, un elemento del folclore, un, una leyenda urbana, un mito, eh, está tan vivo. En la, en la cultura en toda América Latina, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, en, con algunas variaciones de un país a otro, pero en realidad es un, un mito universal. El problema es que, ¿cómo le explicas a las personas que te cuentan que han protagonizado un encuentro con, la, con esta entidad, que lo que han visto es un mito, que lo que han visto es una leyenda ¿no? es algo muy parecido a lo que ocurre en Galicia con la Santa Compaña porque para los antropólogos, para los etnólogos, para los sociólogos la Santa Compaña es un elemento del folclore, es, un, es una leyenda pero sin embargo existen muchas personas, que, muchísimas personas que o bien han protagonizado una experiencia directa O, o tienen un familiar, un pariente, un amigo, un vecino que, que la ha protagonizado. Si tú te vas a cualquier... Yo estoy seguro de que puedes hacer este ejercicio, tirar un dardo sobre un mapa eh, de Galicia, irte a cualquier pueblo, a cualquier enclave rural perdido de la mano de Dios. Yo normalmente empiezo con, o en la tasca o en la cantina del pueblo o en, con el cura que del pueblo, con el párroco, que es el que sabe todos los cotilleos, y le, le dices que vas buscando, sí, que te han comentado o que no, no, no tengas ninguna información, ¿eh? que hay alguien, un vecino de la zona que había visto una cosa rara y tal, siempre aparece algún caso y exactamente lo mismo ocurre con la Llorona en Argentina, en México, en Ecuador, en Bolivia, en cualquier país de América Latina. La Llorona, la pregunta que me hacía Javier Sevillano para que te traslade, eh, es importante porque hay una relación, ¿no? En cierto modo, nos dice si la Llorona es la madre o la hija de la chica de la curva. Pues puede ser una prima lejana, sí, porque... La... Porque es una historia que se parece bastante, <coughs> aunque tiene muchos más visos eh, de realidad. Eh, no se encuentra un solo testigo real de la chica de la curva y sí se encuentran muchos reales de eh, la Llorona. Y una buena y otras mala, ¿no? Una te salva claro, y no, la otra no está, te pronostica algo malo. No está muy claro, porque en torno al mito de la Llorona se... Se juntan varias variaciones de la misma historia en la que la protagonista es un espectro femenino, es un fantasma, con una apariencia física más o menos coincidente en la mayoría de los casos, casi todos los testigos describen a una mujer alta y delgada. ...ataviada con un ropaje de color blanco o beige o claro, en definitiva, de color claro, que puede ser un camisón, que puede ser una túnica, que puede ser un, un vestido blanco, que camina sola, además camina, es curiosísimo cuando distintas personas te relatan la, la, la experiencia que han tenido coinciden en la forma de andar rara, ¿no? de caminar rara, en la mayoría de los casos no llegan a ver el rostro de esa mujer, hay una imagen muy, muy repetitiva en la literatura sobre la llorona que coincide con la imagen del de fantasma de la película Ring, aquella chica que salía de un pozo, uh -huh, no sé si uh -huh. recordáis la película, con el pelo hacia adelante que impedía ver que la cara tapa. y que quienes si le ven la cara, hay caro Eh, hay casos, pues describen una cara terrorífica, ¿no? Con una mirada eh, de ultratumba. Muchos, eh, o la inmensa mayoría, coinciden en el tema de la temperatura, del descenso de temperatura, que es algo que además coincide en la literatura especializada con los casos de espectrogénesis o de fantasmogénesis en, en los fenómenos de Poltergeist. Y, y ese personaje, dependiendo del país en el que se... se de la leyenda puede ser o bien una especie de demonio de, de ángel vengador que según la, la leyenda perdió a sus hijos porque les quitó la vida habría sido la, la autora de un infanticidio bien por un desengaño amoroso O, o bien por otra circunstancia, pero en otros países eh, la, la leyenda dice que la Llorona fue víctima de la muerte de sus hijos por terceras personas, con lo cual sería una especie de, de justiciera, ¿no? Y, y sí es cierto que en casi todos los casos coinciden las apariciones de la Llorona en zonas de eh, concentración de agua, Porque, según la leyenda, eh, ella habría mm, dado muerte a sus hijos ahogándolos en un río, ¿no? Entonces, es curiosísimo. Es, es una cosa que a mí me llama francamente la atención. Cómo eh, te podían contar la aparición de la Llorona en cualquier sitio, ¿no? En, un, en el desierto de Atahu de, de, de Marcahuasi uh o en cualquier sitio. Pero es verdad que suelen en, a, a, darse los casos o bien cerca del cauce de los ríos, o bien en embalses, o bien... Eh, depósitos de agua, o sea, como si realmente hubiese alguna relación que además es algo que coincide con algunas tradiciones precolombinas sobre diosas del inframundo que tienen un perfil parecido en el folclore. La actriz que protagoniza la, la película El corte que hemos escuchado, que se llama Patricia Velázquez, que creo que es de origen mexicano pero nació en Venezuela, pues comenta que de pequeñita, cuando tenía cinco años, pues lo típico, ¿no? Igual que aquí te decían, no, te encantaba que te el hombre el saco, pues que ella la daban un poquito de miedo no hagase esto, a ver si va a venir la llorona, y que tuvo una experiencia como que él tocó, pero es que también hace mención a que durante el rodaje, por lo visto ya tiene un ritual de hacer como un credo, una oración como para eh, meterse dentro del papel, y que esa noche puede ser que influenciada por lo que estaban viviendo, por el guión o lo que fuera, que se despertó sobresaltada con el típico entre grito, sollozo de de la, de la Llorona y que se despertó súper rápido que se fue a buscar a su hija porque le entró un pavor terrible y que luego ya no lo, no lo volvió a escuchar claro, este no lo habíamos comentado y es que hay un elemento asociado a, a los casos que atribuyó a la Llorona que es lo que ...da origen a esa denominación... ...vamos a hablar de algún caso... ...este y, y de otros... ...porque se siguen produciendo y se han producido... ...sí, sí, sí, además... ...cada vez que se estrena una película... ...esta no es sí. la primera, ¿eh? ya desde los años 30... ...y creo que fue el año 32, 34... ...se hizo la primera versión cinematográfica... ...de La leyenda de la Llorona... ...y cada cierto tiempo es muy recurrente... ...es como, como el exorcista, ¿no? ...como la niña poseída... ...cada dos por tres salen remakes... De, de la película original y versiones y demás y, y cada vez que se produce el estreno de una nueva versión cinematográfica parece que empieza a aflorar que brotan de nuevo los casos por un lado por los imitadores que se, al rebufo de, del ecosocial que tiene el estreno pues mmm, encuentran en la Llorona fuente de inspiración para todo tipo de fakes y de noticias falsas y de vídeos manipulados, pero luego también es cierto que cuando vuelve a hablarse en los medios de la Llorona es como lo que ocurre cuando se pasa con los ovnis, ¿no? por ejemplo, que parece que la gente es más, está más predispuesta a contar sus experiencias. Y la semana pasada una criminóloga costarricense, Vanessa Alvarado, que es autora de un libro muy curioso, que presentó el año pasado Cuentos oscuros para enamorados a raíz de la, del estreno de La Llorona en una entrevista que le hacían ella, que repito que es criminóloga en Costa Rica eh, reconoció también como esta actriz, que ella había tenido dos experiencias directas personales con La Llorona y que su padre, que era policía Eh, también había tenido una experiencia una experiencia directa en Costa Rica ella además claro, ella estudió criminología por la herencia de su padre que era, llegó a ser eh, guardaespaldas del presidente costarricense y una noche decía estaban en su casa cuando oyeron que es la característica que estaba comentando antes y que da nombre a, a este mito, los lamentos los quejidos, el llanto de una mujer que es como suelen iniciarse o ese tipo de apariciones de, de esta presunta entidad. Y el padre interpretó esos llantos como que podían estar violando a alguien, así que cogió su arma reglamentaria, avisó a un vecino, salieron a, a la calle y eh, no encontraron a nadie, solamente escuchaban ese, ese llanto como si viniese de un lugar invisible, ¿no? como si el origen de ese llanto no, no se pudiese encontrar. Pero unos años después, ella estaba con su hermano, cuando llegaron, entraron en tromba en el barrio unos compañeros de la escuela, de su hermano pequeño, dando gritos, diciendo que habían visto a... A, ...a la a esta entidad... ...y ella, su hermano y su perro... ...se acercaron... ...y aquí menciona... ...el cauce del río que tenían cerca de su casa, y la vieron. Y la descripción que hace es de una mujer de un metro setenta y cinco, muy delgada, con unos ojos muy metidos hacia dentro de las cuencas. Bueno, evidentemente sufrieron un ataque de pánico y, y salieron corriendo para refugiarse en su casa. ¿no? Pero tenemos varios casos, yo trajo un montón de testimonios, porque la verdad es que hay, hay muchísimos, pero este me llama especialmente la atención porque aunque como ocurre con la Santa compañía fundamentalmente es un fenómeno rural que se da en el ámbito rural no siempre es así y, y entre todos esos testimonios que os he traído el primero que vamos a escuchar es de un piloto de uh -huh. eh, México un tipo eh, con una formación eh, urbanita y, y, y David, ¿no? Eh, sí y bueno, si, si os parece lo escuchamos luego sí, lo comentamos sí, venga Y como a 400 metros de distancia, en una recta, vi un bulto blanco que se movía y venía hacia mí. Entonces, de repente dije, no, pues, ¿qué será a las 2, 3 de la mañana? Dije, pues, será un burro, ¿no?, o algo así. No le presté mucha importancia, pero volteé y vi una zanja de riego y iba bien llenita. Entonces se cuenta que cuando hay, la, la llorona se aparece por donde hay zanjas, con agua por un momento quise regresarme o meterme hacia las tierras de cultivo hacer otra cosa, pues dije, si es cosa mala pues por más que me haga para un lado para el otro, me va a tocar entonces seguí caminando de frente y ya cuando veía se iba viendo la figura de, de, una, de una mujer una mujer delgada, alta con un vestido blanco su cabello largo, pero pero caminaba muy suavecito caminaba así como como si estuviera ¿Balseando? y el vestido se le movía suave de un lado para el otro ay ya cuando la vi más de cerca ya me dio <risa> mucho miedo <risa> en el sentiste? camino yo me pegué del lado del, del de, no del lado de la, de la zanja de riego sino del otro lado un camino como de 8 metros de, de ancho y ella pasó del lado del, de la zanja Pero cuando estaba como a 30 metros antes de cruzarnos, sentí un escalofrío muy fuerte. estaba, Yo creo que estábamos bajo cero, estaba helando, estaba muy fuerte el frío. Pero yo empecé a sudar fuerte, ¿eh? a sudar mucho. Yo dije, ¿donde, donde suelte el llanto, yo creo que quién sabe qué pase. El, ah, el, testi el testimonio sí. es más, más, más largo, ¿no? Y, y, y en el caso de... De, de, este, de este piloto, de David López a mí me llama mucho la atención que él dice que cuando ya eh, pues lo que está describiendo podía ser una mujer normal, ¿no? unas condiciones muy extrañas con ese frío, una mujer en camisón en plena noche parece extraño pero él dice que cuando eh, tiene ese ataque de pánico cuando se cruza con esa aparición y a mí me, me llama mucho la atención en, en su relato que dice que aunque movía las piernas como uh -huh. si realmente estuviese caminando, era como si estuviese levitando por encima del suelo porque la velocidad de desplazamiento era el triple de la que sería normal eh, con ese movimiento de las piernas, ¿no? Que es otro, otro elemento que se describe en muchos relatos. En México uh -huh. hay muchísimos casos porque México es un país fascinante que tiene un pensamiento mágico que a mí me recuerda mucho el de Galicia en el que en, los antropólogos dicen que en Galicia la muerte no se reserva los mitos de la muerte no se reservan para los días de romería o de procesión sino que es algo que se vive 365 días al año ¿no? y en México es así, en Xochimilco por ejemplo hay una de las primeras estatuas que se hizo de la Llorona está allí en, en Xochimilco que es donde yo probé por primera vez el peyote, por cierto, y, y, y es además una representación de la Llorona, porque ese es, es todo otro, otro, otro tema fascinante, que, eh, digamos, que las características de esa escultura realzan el supuesto origen azteca de, de este mito, ¿no?, porque es un mito que... ...aunque existe... En, ...en todos los pueblos precolombinos... ...en todos... ...existen personajes... Eh, ...diosas del inframundo... ...o personajes míticos... ...que tienen elementos muy comunes... ...con el de la Llorona... ...la Llorona se convierte en tal... ...con la llegada de los españoles... ...cuando se... Eh, ...digamos que se funden los dos mundos... ...los dos sistemas de creencias... ...las religiones precolombinas... ...y el cristianismo... Y hasta tal punto que cuando comienzan a establecerse las primeras colonias españolas en México, por ejemplo, llegó a, a establecerse el toque de queda a las 11 de la noche, porque era la hora a la que supuestamente se daban las apariciones de la Llorona. Y llegó, a, a, llegó incluso a interpretarse por los primeros con, cronistas que el mito de la Llorona podía ser eh, originario de la historia de Doña Marina, la Malinche, uh -huh. a, a, ra a, a raíz de, de la relación que tuvo con Hernán Cortés, cómo traicionó a, a su propio pueblo y cómo ella, después de muerta, volvería para llorar, para lamentarse. de todo lo que había que hecho, ¿no? Aquello, ¿no? Es una eh, lectura eh, muy tú, curiosa. Tú has dicho, origen azteca, es que en las civilizaciones, eh, que son precolombinas en su origen eh, en América y también en Centroamérica, por supuesto, y en Norteamérica, México en Norteamérica, eh, en esas eh, civilizaciones ya existían mitos no llamados eh, como la llorona, pero que podían haber sido la inspiración del relato que después eh, se popularizó. No llamados eh, la llorona, o sí, porque en algunos de, en alguna de las etnias de las culturas eh, precolombinas, por ejemplo en los Itzo, Eh, ellos tenían un, un personaje en su folclore cuya, cuyo nombre en idioma bribri -bri, la, eh, la palabra itso significa precisamente la llorona uh -huh. ¿no? o sea que la, la mujer que llora, la mujer que se lamenta. hay un montón de personajes femeninos en el mundo sobrenatural, en el panteón sobrenatural de, de las culturas En, por ejemplo en la cultura mexica en, entre los aztecas entre los lacandones por ejemplo entre los nahuas también existen personajes femeninos como la Zihuacóat por ejemplo o Sonashi distintas de, eh, eh, divinidades que están asociadas al tránsito a la muerte o a la venganza o que en su eh, biografía mítica han perdido a sus hijos Y, y vuelven desde el más allá para reclamar a los hijos de otras mujeres. O sea, hay toda una serie de elementos que han detectado los antropólogos que son sospechosamente similares, pero eso no, solo, no solamente ocurre en América Latina. Yo quería saber, eh, eh, Manuel, con el tema, cuando a veces haces la relación del tema de La Llorona con la Santa Compañía. El ver la, la Llorona, por ejemplo, en México, que es como tenés, hay más testimonios o más casos. ¿Eso significa que hay alrededor de esa persona que lo ve va a pasar algo? ¿Va a tener alguna desgracia? ¿Qué es lo que implica? No, porque no es como la, el aspecto precognitivo que se supone a las apariciones de la Santa compañía, Aunque de los casos que yo he recogido, salvo en dos o tres, en que la cosa era muy clara, recuerdo uno en la provincia de Pontevedra, en que la testigo ve a... Bueno, y otro otro más, cuatro o cinco casos, en que la testigo vea a lo que describe como la Santa Compaña, una procesión de ánimas, una especie de seres ensotanados, vestidos de blanco, en torno a la casa de un vecino. Y unos días después, ese vecino fallece. Eh, o, o, por ejemplo, otro caso interesantísimo en el, en el sur de, de Pontevedra, porque la testigo era una niña en el momento, además falleció hace poquito pero estaba con su madre cuando presenció la aparición. Y en la aparición, que es el mito completo de la, de la Santa Compaña, ella ve esa procesión de supuestas ánimas descendiendo por una calle del pueblo, precedida por una vecina. Porque según el mito de la Santa Compaña, la procesión de las ánimas va precedida por un vivo, que o traslada esa maldición a otra persona o terminará falleciendo y formando parte de, de la procesión de las ánimas. Esto con la llorona no ocurre. Vamos a comentar algún caso más eh, de los que has recogido. Eh, aquí hay una mujer eh, que es testigo y cuenta lo que ha ocurrido, ¿no? Este es muy interesante porque comienza precisamente con la descripción de esos lamentos, de esos... ...de esos quejidos... ...hasta que se convierte en un contacto visual... ...bueno, si os parece... Los ...lo oímos, venga... ...fue en el mes de junio... ...me acuerdo bien el mes... ...porque en ese mes este falleció mi tío... ...y a los pocos días me pasó esto... ...ya como a eso de las 12... ...nos fuimos a acostar... ...y ya estando acostada... ...estaba toda mi, mi hija levantada en la sala... ...entonces le grité que cerrara la ventana... ...y yo pensé que lo había hecho... Entonces ya nos dormimos, yo creo pasó un tiempo mi primer sueño y, este, y de repente fue lo que nos despertó, un frío muy, muy gélido, muy, muy feo, ¿no? que sentimos hasta los huesos. Entonces este, me incorporé, fue lo que nos despertó a mi esposo y a mí. me incorporé y él no se levantó, me levanté yo y nada más le tapé de la espalda más, para que no sintiera tanto el frío. Y fui a ver la ventana que le había dicho a mi hija, dije, pensé, a lo mejor no la, no la cerro. Y eso fue la causa del frío, por lo que yo pensé. Entonces me asomé y al asomarle al, pues sí, al estar llegando a la sala, me di cuenta que no había, de no había cerrado la, este, la ventana. Y entonces voy y... Ya quería cerrar la ventana y acomodar las cortinas, pero las cortinas siempre las agarro una con la otra, las amar. Y al estar este viendo para arriba, cerrando mis cortinas, y este sentí de repente un escalofrío en la piel. Y como que alguien me estaba viendo, ¿no? Pero yo estaba viendo cómo cerraba las cortinas para arriba, yo estaba viendo para arriba. Y de repente volteó para abajo. Está el jardincito abajo, afuera, claro. Y en el jardincito me estaba viendo una señora, que era, yo digo que era la llorona. Así como estaba vestida y como me estaba viendo, ¿no? Y su cara como como estaba toda de ojerosa y... ¿Cómo estaba vestida? Mira, tenía como un vestido, como una túnica blanca. Y el cabello suelto, largo. Así, este... Pues mal este peinada, ¿no? ¿no? ni estaba peinada. Y ojerosa. Ella estaba ojerosa. Y sentí su mirada. Entonces lo que hice yo fue este. Pues me hice para atrás y me, me metí al cuarto. Y ya fue cuando le dije a, a mi esposo lo que me había pasado. Y entonces fue cuando él se levantó también para ir a ver, porque yo ya no quise ver en ese momento. Entonces ya este, yo y ah, no, no hay nada. No hay nada, Le digo sí, pero, pero yo lo vi, yo lo sentí. Y dice, no, no, no hay nada. Entonces fue cuando este ya me animé otra vez a ver. Le digo, mira aquí abajito y en el jardincito que está. Bueno, llama, una historia con fantásticamente sí, mí, contada. Me gusta, mucho, me gusta mucho este caso por un elemento, porque lo que parece un, un encuentro casual, Como Nosotros hemos hablado muchas veces que eh, llegamos a intuir que en algo que parece absolutamente aleatorio, como los incidentes ovnis, sobre todo los de, los de alta extrañeza, los encuentros cercanos, da la sensación de que no fue algo tan casual, sino que parece que hay una relación directa, que ese, que ese fenómeno o esa experiencia estaba ahí para ese testigo en ese momento, ¿no? Entonces tú imagínate eh, eh, asomarte de madrugada a la ventana de tu casa para cerrar las cortinas o para cerrar la, la ventana y encontrarte en plena noche a una mujer con una túnica blanca en el jardín de tu casa y que de repente levanta la cabeza y te mira directamente y encuentras ese rostro terrorífico. ¿no? Y hay un momento incluso que comentas y al final como que se gira exacto, para... Exacto. para ubicarla bien y que Exacto. tiene ahí los ojos profundos negros. Dicen, madre mía, vamos, no duermo yo ya en la vida. Como que no, como que no es una cosa casual, anecdótica, una vecina que volvía de fiesta y pasaba por ahí, no, no. sino que hay como una relación entre el fenómeno y el testigo. Y eso se repite mucho en, en los casos que recogemos de supuestas anomalías, que aunque aparentemente parece que es algo aleatorio, fortuito, no, no. Quizá hay una relación más directa, ...entre el, un vínculo... ...entre el testigo y el fenómeno que presenta, ...y eso ocurre también con la Llorona. Otro caso, vamos a comentar... protagonista, Darío. Darío... ...ah, sí, sí, este... <risa> ...bueno, este es un, un tipo que es miembro de... ...una iglesia evangélica... ...Darío Ceballos, este se produce en Argentina... ...fue recogido por los compañeros de Arrecifes Televisión... ...de un pequeño canal... ...de... de ...local de la zona... Y bueno, si os parece lo escuchamos Venga eh, El domingo, ya luna, la madrugada Cuando vimos una imagen, ¿no? Sí En el campo, allá en el monte aquel ¿Cómo era una, la imagen, Darío? Una imagen blanca, o sea, sin cara No es que tenía pierna, no es que tenía mano O sea, sí. yo la vi a una distancia de menos 60 metros, ¿no? Eh, ahí donde está el monte Que es aquel descampado que, aquel que se descampado ve allá, está allá Sí, sí. Más o menos, dos metros treinta, yo no sé si estaba elevado el piso, no, pero dos metros treinta, dos metros veinte tenía seguro ¿Y hacía algo? Es decir, eh, gritaba, no, no, corría, ¿y cómo corría? corría? ¿Corría ligero? No, ¿Sí? Sí, sí, una velocidad terrible, una velocidad terrible tenía y, este, y bueno, yo no asusté, no comenté nada, porque viste que sí, la gente sí. se burla mucho, se ríe mucho Entonces dijimos, que mi, mi señora se asustó, se fue adentro, se metió adentro, palpitaciones en el corazón porque sí. terriblemente nunca vimos un caso así Como para no tener palpitaciones, ¿Cómo? claro, imagínate. Es verdad que cuando te encuentras con este tipo de testimonios, es como cuando nos encontramos con un caso de atrezaje con humanoides, o como un caso de la Santa Compaña, en que el, el testigo siente que se ha, se ha asomado como a un mundo paralelo, ¿no?, en el que no tiene ningún control de la situación, en que es un, un observador totalmente a merced de esa sensación que transcriben, ¿no? Cuando es digo... un espectador de eso que está ahí como en otra dimensión, pero, eh, pero se casita. han unido esos planos, o no, el es... más acá con el más allá confluyen pero no se puede intervenir exacto, sobre todo que no tiene capacidad de, de defenderse de, de, ese, de esa experiencia que le desborde, le supera y cuando eso se interpreta como algo vinculado con el otro lado de la muerte como ocurre en este tipo de historias de la Llorona o de la Santa compañía, el terror que expresan los testigos es comprensible ¿no? es, es lógico <risa> imagínate eh, cuando los testigos, en América Latina hay una gran presencia de, de las religiones evangélicas, pentecostales, protestantes, incluso mayor que la del catolicismo, y es muy habitual que este tipo de experiencias se interpreten como una aparición diabólica, ¿no? como algo a lo que ya se le pone una componente maléfica o satánica o, o negativa, cuando en realidad no es así, no existe ningún caso salvo el terror, ...que puede producir... ...no existe ningún caso... ...de un ataque, de una agresión... De, de, ...del mito de la Llorona... ...como el de la Santa Compaña... ...a los testigos, no, nunca ha ocurrido... ...el caso de Juan... ...cuéntanos... ...Juan es un señor muy entrañable... ...él es vigilante... ...de un camping... ...en, en Argentina... ...el camping Rivadavia, quiero recordar... ...en San Juan... ...en Argentina también... Y que además es un lugar en el que hay unas cuevas en las que mmm, acuden, una especie, entre comillas, una especie de Zugarramurdi a la Argentina, ¿no? Unas cuevas que tradicionalmente acogen rituales de brujería, amarres y demás. Y él es el vigilante del, del parque, del recinto del parque natural, donde eso está. Y, bueno, y este está... caso confirma que es un mito, entre comillas mucho más extendido que en México, en México es muy conocido muy popular, pero que se encuentra en toda América, hemos comentado ya casos de Costa Rica, de Argentina hay casos de Bolivia, en Ecuador, en Guatemala en México le ha dado nombre, le ha dado popularidad, entre comillas, pero está en todos los sitios, la llorona está en todos los luego te digo algo sobre eso del mito, pero te parece primero escuchamos, venga a la noche, estaba yo con la señora acá, que ya estábamos esperando el señor para ahí, que se lo hizo oscuro Y cuando miramos, dice, sentimos para el lado la pileta, acá al frente, hacia la derecha, lloraba una mujer. Y nosotros teníamos toda una barrera baja, y yo digo, ¿por dónde se me han metido? Y le digo, vamos a ver. No, ya no quiso. Me fui yo. Cuando iba llegando, aprendí las luces, porque ya estaba oscuro. Cuando iba llegando la pileta, y lloraba ya Después, más al fondo, en el escenario. Después, allá al fondo. Cuando llegué al fondo, digo, bueno, voy a ver... Eh, la sentí, subí al museo. ¿Cuál es el museo? Y ahí, y ahí nomás llegué, prendí la última luz, subí por arriba, subí no por nada, pero tampoco me da miedo. No claro, para, para los yo, yo no sé cómo, cómo enfocan los, los antropólogos o, o este tipo de, de relatos, porque aparentemente cosas como la llorona son un mito, ¿no? uh -huh. o son sea, un, un, un elemento del folclore. Es Aparente adicción? Aparentemente, pero hoy estamos conociendo casos que nos hacen pensar que... Eh, Puede ser un mito real y físico. Claro, es el tema. Mira, hay, hay un caso que yo retomé hace poquito. Es un caso que a mí me, me, le tengo mucho cariño porque fue el primero. La primera vez que yo me enfrenté a un caso de supuestos humanoides de una entidad extraña. Bueno, lo voy a contar al revés. Si tú ahora, en el año 2019... Te pones a consultar libros, artículos, ensayos académicos, tesis doctorales de antropología y folclore en Galicia. Hay ya muchos estudiosos que incluyen, junto con el Urco, la Santa Compaña, las Meigas y demás, el, eh, la criatura de Penamoa. Y aparece listado como una leyenda, como un mito, que ya ha sido asumido por la antropología. Pero es que aquello ocurrió de verdad, en el año 85, y fue el primer, la primera vez en mi vida, yo era un crío, imagínate, que yo me enfrentaba a un caso de humanoides, en un asentamiento gitano, en las afueras de La Coruña, durante trece días de terror, la comunidad gitana salía por la noche... ...con sus rifles y con sus escopetas de caza... ...a pegar tiros a una especie de criatura... ...que describían como una especie de gigante... Eh, ...peludo, con ojos de fuego y demás... ...que decía que les eh, aterrorizaba el, la, la, el asentamiento gitano. Allá nos fuimos, mis compañeros y yo, en el año 85... ...y e hicimos una... ...yo estoy muy orgulloso de aquella primera investigación que hicimos... ...porque además de irnos al, al asentamiento gitano... ...que tenía una terrible leyenda negra... ...porque era peligrosísimo... ...que nos iban a, a secuestrar allí y tal... ...por allá nos fuimos los, todos, todos menores... ...todos unos críos... ...hablamos ya entonces con varios de los testigos que lo habían visto luego recuerdo que fuimos al Ayuntamiento de La Coruña porque pensamos que podía ser un simio que se hubiese escapado de un circo ¿no? localizamos que circos habían estado en La Coruña en las fechas anteriores, recuerdo que el que había estado más cerca dos semanas antes era el de Teresa Raval preguntamos al circo de Teresa Raval si se le había escapado un mono, un gorila o algo no, no le hemos bueno, echado de menos yo recuerdo que fui a la comisaría estuve, o sea, escribí al Ministerio de Defensa a Madrid, que claro me mandaron a hacer el churro, ¿no? claro. vaya a dar la lata a la, a la ...capitanía de la Coruña... Pues Ahí ya te luego. empezaron a conocer... Sí, sí, exactamente... O sea, ...pero que para ser un crío... ...hice una investigación muy digna... ¿no? ...y lo que nos contaban... ...que los testigos era real... ...y hace unas semanas... ...hace muy poquito tiempo... ...revisando eh, eh, cosas de este caso en Internet... ...me encontré en una página de criptozoología... ...de España... ...un comentario... ...en los comentarios... ...que hablaban del mito de Penamoa... Eh, ...un artículo que era el mito de Penamoa... ...un comentario de un chico que decía que él, le interesaba la criptozoología porque sus padres habían sido testigos del tema de Penamoa. Entonces lo localicé a ese chico, hablé con él, a través del pude recoger 35 años después escuchar el testimonio de su madre contando cómo lo habían visto, cómo además la noche, la primera noche que empezó todo, habían visto unas luces extrañas en el cielo, cómo lo interpretaban como una entidad sobrenatural, como un muerto que volvía del más allá. Bueno, es una historia muy interesante, pero lo que quiero decir es que lo que hoy se presenta como una leyenda urbana, como un mito del folclore, no, hace señor, 35 no, años no, no, tenía no, no, personas es. con cara, con nombre y apellidos que aseguraban a que fueron vivido. testigos, eh, eh, fíjate, yo me acuerdo todo eso que has contado de el humanoide de Penamoa, me acuerdo eh, que yo era, eh, pues, igual hasta más, creo, que tú, <risa> y leí un <risa> artículo de un tal Manuel Carvella en la revista Karma 7 sobre el humanoide de Penamoa en el año 85, Fíjate, ya llovía. Fíjate, Fíjate, fíjate. Sí, unos viejunos, ¿eh? Oh, a ti te sí. ha salido el pelo hasta largo y todo a veces. <ríe> sí. Largo, ganoso, corto, a mí se me ha caído. Vamos, vamos. Lo que ha pasado desde entonces, pero son casos, estos casos eh, paranormales eh, que dan en ocasión, en este caso de la, de la Llorona, dan... Eh, paso a leyendas eh, y a mitos eh, no quiere decir que en su origen no sean reales, en absoluto y, ya, es que y es lo es más es interesante realmente. lo que ocurre es que son dos formas muy distintas de acercarse al mismo fenómeno, para un antropólogo eh, solo le interesa el relato sí. y a nosotros lo que nos interesa saber es si verdaderamente hay algo real, hay algo exógeno a los testigos, hay algo más que un mero relato, si realmente ocurrió algo Bueno, pues el círculo secreto de esta noche sobre la Llorona, protagonista ahora en el mundo del cine, pero desde hace decenas, decenas, seiscientos de años hay casos en toda América sobre la Llorona, esa mujer, esas apariciones extrañas. Eh, Manuel Carroyal, me niego a no decirlo respecto a lo que hemos comentado al principio. Nos escriben y nos mandan el dato desde Onda Cero en La Coruña, eh, que nos dicen que no ganó la Liga el Deportivo en el año 90 como he dicho yo, que lo ganó en el año 2000 el 19 del año de mayo del año 2000 2-0, victoria contra el Español yo sí me acuerdo de haber visto ese partido con goles, creo que de José Ramón el hermano de Fran y de Donato de Do eh, mira, con Donato estuve yo, sí, sí, sí. Sí, yo también acabo de fuerza un para vivir de... sí, yo también acabo de recibir un mensaje de mi padre que dice que me deshereda formalmente sí. por no saber en qué división está el <ríe> en el año 2000, esto Todavía el siglo XX. ¿eh? Bueno, pero no te castigamos, mañana vienes otra vez aquí. Mal. Sí, gracias. <ríe> Manuel carbayal muchas gracias. Sí, hasta hasta luego.